Hola, buen día, ¿cómo está Dani? Bien. ¿Cómo están todas las 5 por ahí? Bien, acá arrancando esta semana más cortita, en, <risa> con un día a pleno sol, así que bueno, con, con menos frío que habitualmente. ¿Qué es eh, Conectados, esta um, propuesta que han hecho en Pilar? Escuelas Conectadas Pilar es un campus que, bueno, no sé, yo soy docente de escuela primaria, eh, nos enteramos hace poquito de esta plataforma, estuvo pensado en, en el inicio... ...entre la Municipalidad de Pilar y eh, la UNITE, la Universidad Pedagógica Nacional... ...que eh, fue creada para escuelas secundarias, para trabajar de manera virtual... Eh, ...con las adolescencias de las escuelas secundarias y las familias... ...y al ser eh, punto .edu, es gratuito, es un lugar gratuito donde las familias pueden acceder... ...y, las docentes, eh, y, doc y los docentes pueden acceder también... Eh, ...a navegar, a encontrar actividades, a buscar información... ...las docentes desde las escuelas pueden subir actividades... ...y eh, las adolescencias pueden entrar a esta plataforma de manera gratuita... Eh, ...y encontrar actividades que van subiendo sus profesores, profesoras de distintas áreas. Uh -huh. Esto ahora se trasladó a la escuela primaria... Eh, ...tenemos una, dos, tres gestoras, gestores por escuela eh en las escuelas se nos planteó la posibilidad bueno de que igualmente nosotros lo venimos haciendo ya desde mucho antes de la pandemia eh, de planificar de manera conjunta por por grado paralelo por ejemplo no sé todos los quintos grados de una escuela planificamos hacemos una misma planificación eh, obviamente adaptada pensada eh, ajustada a las necesidades de, de nuestros grados y bueno y estas secuencias se van subiendo A esta, a esta plataforma eh, para que quienes tienen el, eh, acceso a esta plataforma puedan descargar estas actividades. Entonces la idea, un poco esto que vos estabas contando antes, es que eh, va a haber puntos en distintas plazas de nuestras localidades, en este caso de Pilar donde las familias van a poder acercarse un día determinado y pedir, por ejemplo, no sé, quiero la secuencia de actividades de quinto grado de la escuela número 30. Entonces se les va a poder imprimir eh, las actividades que las señas de quinto grado de la escuela número 30 planificamos para nuestro grado. Y así se va a dar con todas las escuelas y con todos los grados en, eh, para todo el distrito, eh, teóricamente. Hasta ahora la idea era que empezara este lunes que ahí en ese dime direte si era, no era, era, no era feriado, bueno, al final Bien. fue, así que eh, tenemos entendido que eh, va a empezar a partir del lunes que viene. Claro. O sea, hoy está comenzando, hoy, ahí voy a mirar el cronograma entonces, porque el lunes le tocaba a um, Presidente Derqui, eh, hoy miércoles arranca entonces Pilar Centro, el Manzanares, Carabaza, Fátima... Irizar, en esos lugares, en este momento se están eh, imprimiendo en distintos lugares, en estas plazas, las tareas para que puedan completar los estudiantes de escuela primaria. Exacto. Eh, a nosotros, a mí me llegó personalmente, porque esto es algo como que se va dando también, creo que es en esta... En esta etapa de nuestra vida pandémica también la información va llegando y creo que, que, que en muchos niveles también ¿no? va llegando la información momento a momento y se va construyendo. Eh, hoy a mí me llegó personalmente un mensaje del municipio de Pilar donde yo podía acceder a un link Y en ese link yo accedí a un flyer, eh, a un cartelito, uh -huh. donde me dice organizadamente eh, qué días van a estar en qué eh, localidades. Y en esas localidades van a estar en distintas plazas, porque por ejemplo sabemos que Derqui es grande, claro. entonces no es lo mismo una plaza de Monterrey que está... ...de un lado de Derki ...que es una plaza de Toro... ¿no? Uh -huh. ...para las otras escuelas de, de, de Toro... ...entonces este, van a estar en distintos lugares... ...pero creo que a Derki le tocaría... ...los lunes específicamente... ...y después sí, como vos decías... ...cada, cada día va a tocar eh, en una localidad distinta... ...va a haber un operativo... ...donde va a haber algunas personas... ...imprimiendo estas actividades... ...que nada, me parece que como recurso... Eh, ...si bien parece, parece simple... Uh -huh eh llevó bastante tiempo le llevó bastante tiempo al estado, en este caso municipal, eh, planear eh, una entrega de, de actividades de este tipo, que claramente como recurso para nuestras familias eh, viene pero muy pero muy bien porque se nos dificulta muchísimo que puedan tener las actividades en papel y eh en nuestra en nuestra tarea cotidiana que nuestras niñezes tengan las actividades en papel es muy importante mm. Eh, porque es, es un recurso que los acerca mucho más O sea, nos saca un poco de esta ab abstracción En la que están viviendo eh, De tener que recibir un audio, un video Y, y bueno, y al no tener a la ahí presente mm. Todos los días mediando entre esas actividades y, y lo que ellos y ellas entienden que tienen que hacer Y poder resolverlo aparte mm. eh, Me parece que, nada, este recurso del papel Eh, es una, una muy buena oportunidad es algo que nosotras las docentes en, en distintas escuelas venimos tratando también de solventar desde el año pasado pero bueno, también nuestros recursos son escasos, ¿no? formamos parte de esa misma comunidad en la que tenemos muchas necesidades, entre ellas muchas veces tener una impresora poder acercarnos a determinado lugar poder entregar estas estas actividades en papel muchas veces se ha dificultado también, así que bueno, a mí personalmente creo que, que es una gran oportunidad y creo que también da cuenta de, de, eh, de que esta semipresencialidad en este contexto de, de pandemia, que es cada vez más adverso sí. recorriendo esta segunda ola, me parece que también viene a dar cuenta de que esta cuestión de devolver de alguna forma la, a, a la virtualidad completa Eh, vino para quedarse algunas semanas, por lo menos. Claro, claro. Y, y pensaba que un, esta experiencia que, en este caso, el Estado Municipal en Pilar, asociado con la UNIPE, la Universidad Pedagógica eh, Nacional... Eh, lo que hace es sistematizar algunas cosas que venían pasando a, a tientas, ¿no? esto que las docentes muchas veces imprimían actividades, las dejaban en la escuela, a la familia que por ahí no tenía conectividad, iba en el, el momento que le tocaba retirar el módulo alimentario, retirar esas eh, fotocopias que muchas veces o, o se dejaban en librería o la imprimía la propia docente, tenía que entrarla, todo eso que se fue haciendo a tientas a... a Sin duda. Prueba y error durante todo este tiempo En el municipio lo sistematiza de alguna manera Un poco más ordenadamente Y es interesante porque en este caso no son cuadernillos Pensados por otros, digo, en el Ministerio de Educación Como fue el tema de los cuadernillos El año pasado Desde eh, la propuesta Del de Gobierno Nacional El Ministerio de Educación para Ajá. todo el país Sino que en este caso tiene que ver con la docente que conoce En qué momento del proceso educativo Se encuentran su, sus pequeños y pequeñas, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Pedagógicamente viene muy bien, porque justamente es esto, ¿eh? es eh, ajustar el recurso a la necesidad específica, ¿no? Eh, los cuadernillos del año pasado que fueron la primera medida que pudo tomar eh, el Gobierno Nacional y que Provincia llegó a cabo también, Eh, nada, estuvieron muy buenos, eh, a mí me parece que están muy buenos y muy peores como primer recurso, pero esto que vos decís es un paso más, ¿no? Digo, decido, poder imprimir la secuencia que la docente de este grado plan, eh, planificó para este grado, para esta, eh, para esta escuela, para este territorio, uh -huh. porque así mismo, por ejemplo, en, en DER yo trabajo en dos escuelas, en, en Presidente DERQI, ...y en dos escuelas que están en dos barrios distintos... ...y alejados uh -huh. por 30 cuadras de diferencia... ...entonces las realidades también son distintas... Uh -huh. ...no es lo mismo el quinto grado de la escuela número 30... ...de Barrio Toro... ...que el quinto grado de la escuela número 22 de Monterrey... Uh -huh. en, ...en este sentido poder ajustar el recurso a la realidad... ...ponerlo en servicio, a disposición... ...es un gran avance... Uh -huh. eh, ...y también es cierto, esto que vos decías previamente... Eh, que no sé, cuando lo, lo decías pensabas en, en los quiosqueros que están cerca de, de las escuelas, ¿no? Uh -huh. A quienes eh, las maestras vamos y decíamos, mire, le dejamos la actividad para esta semana, van a venir las familias a preguntar y ofician un poco de, de intermediarios, un uh -huh. poco mucho, ofician de intermediarios y las familias se acercan al kiosquito que tiene fotocopia para sacar la fotocopia porque también es cierto que mucho, no todas, las familias acceden todos los días al centro de aquí, por ejemplo. Uh -huh. Entonces el kiosco del barrio ha sido un gran soporte. Bueno, ahora van a ser las plazas y en manos del de Estado, en este caso municipal, eh, imprimiendo estas actividades para nuestras familias. Las secuencias están pensadas quincenalmente. Eh, así que, bueno, eh, es un solo día que van a poder acercarse. Uh -huh. y que esperemos que también nuestras familias puedan, puedan, puedan acceder eh, a estas actividades. ¿no? Y también... Que... Sí. Eh, perdón, sí no decime decime no no tener en cuenta que pero eh, esto ya es una una cuestión más general no digo sí. estas eh, estos recursos los venimos solventando de esta de esta forma que decías vos desde el inicio de la pandemia esto pasa desde antes también sí. en las escuelas ¿no? Sí. quienes trabajamos hace muchos años en escuela pública hemos solventado recursos eh desde distintos lugares por ejemplo, no sé, llevando libros, llevando actividades impresas, antes eran las fotocopias que sacábamos la serie. Mm. Eh, para las familias que no podían acceder a un cuadernillo o a un libro, en las, en las escuelas donde yo trabajo en general, no pedimos un libro a, a principio de año porque muchas veces hay muchas familias que no lo pueden pagar. Entonces digo, es una necesidad que se viene, que se viene sosteniendo desde el bolsillo de las docentes hace muchísimos años, mm. hace décadas, qué bueno, que claramente a, al no estar ahora el asenio presente ahí con todos los recursos que pone la escuela pública para que se sostenga, uh -huh. eh, bueno, el Estado también se tuvo que hacer más presente, pero es importante eh, pensarlo también desde este lugar, ¿no? Que son recursos que antes las docentes poníamos y que para nosotras lamentablemente también era habitual, sí. tener que pensar determinada actividad y llevar el cuento, llevar la fotocopia y esto lo hacíamos nosotras, digo, claro, al no estar ahora, bueno eh es importante que el estado haya haya puesto también Eh, su parte, Sin que duda. es la que le corresponde sobre todo. Sin duda, y ojalá que, que se aprenda y pospandemia no tengan que volver las docentes a hacer el, la variable de, de ajuste para garantizar justamente estos elementos fundamentales para, para el proceso educativo. Última, ojalá, pre ojalá. última pregunta, y te agradecemos estos minutos, Sol. Eh, ¿Cómo cierra el, el, el, el círculo? Porque las docentes suben a la plataforma de Escuelas Conectadas Pilar, eh, la secuencia de 15 días, las familias se acercan a la plaza, el municipio tiene estos operativos identificados por día para cada localidad, la familia puede ir, imprimir de forma gratuita, que también es, esto esto elimina la las dificultades que hay a veces de conectividad, de WhatsApp, de teléfonos que explotan, y la familia va, imprime, se lleva la secuencia, y cuando la entrega nuevamente, cómo se cierra del, del círculo. Mirá, eh, yo estimo que la mayoría de las docentes en general nos estamos manejando desde el inicio de la pandemia con grupos de WhatsApp, uh -huh. que es lo más eh, óptimo porque es lo que menos dispositivo requiere y lo que menos datos requiere, digo, la mayoría de las personas accedemos a un teléfono celular Y eh, a WhatsApp, digo la mayoría, porque hay, hay familias que no, que no tienen ni siquiera un teléfono celular para poder conectarse mediante un mensajito, que es la forma más simple. Sé que hay docentes que te, tienen grupos de Facebook, grupos de... Eh, hay por mail, para enviar y recibir actividades también. Uh -huh. eh, en, este, en mi caso personal y en el de mis colegas, que son por quienes yo puedo, puedo hablar, uh -huh. eh, nosotras nos manejamos por grupos de WhatsApp, eh, tengo colegas que se manejan por grupos de Facebook también, reciben actividades por mail, y lo que hacemos nosotros es que estamos conectadas desde el 18 de marzo del 2020, todos los días, uh -huh. eh, conectadas con nuestras familias, Eh, por distintos medios, por los medios que las familias puedan también Corregimos mediante llamada, videollamada, mensaje de texto, audio Hacemos entregas, devoluciones Así que el círculo se cierra conectándose con la seño mm. Con la seño, con la escuela, conectándose, enviando la tarea como puedo eh, Y la seño me corrige y así estamos avanzando Bien. La verdad que eh, son tiempos eh, extraordinarios uh -huh. <ríe> es, es, es muy... Ser docente es todo un desafío en, en la vida misma y ser docente en pandemia es un desafío mayor todavía, ¿no? Así que para nuestras familias es un gran desafío sí, sí. Eh, que sus niñeces asistan a la escuela en, en muchas de nuestras localidades y en muchas de nuestras comunidades y es un gran desafío también mantener la conectividad y la entrega semanal de actividades. Eh, así que nada, ponderar también... Esa parte me parece que, que, que es muy, muy importante en uh -huh. este tiempo en el que necesitamos contenernos muchísimo, necesitamos comprendernos, necesitamos eh, resignificar para qué estamos. y, y También entregar actividades tiene, no tiene que ver ya con, ay señor, mire, ya lo hice, sino con esto de decir, bueno, a ver, estamos acá, estamos tratando de aprender algo en, en, en todo este contexto, en toda esta dificultad, Eh, en el que también a veces nos quieren hacer creer que todo sigue igual y no, no sigue todo igual nos estamos pasando bastante difícil y estamos tratando de hacerlo mejor pero que tenga un sentido estamos aprendiendo para algo, para ser mejores eh, para construir juntos y juntas eh, y para avanzar pero como comunidad así que nada, el círculo se cierra ahí enviando las tareas a la seño conectándose con la seño buscando formas y creo que la mayoría de eh, y las docentes estamos para eso así que nada, conectándose con la seña bien, bueno sabemos de la tarea titánica que es en este contexto también donde nos atraviesa personalmente a, a todos y a todas esta pandemia lo que es estar ahí eh, bueno garantizando este derecho al acceso a la educación así que bueno, te agradecemos estos minutos eh, te agradecemos a vos y en, en, en vos a todas las y los docentes de toda nuestra región que están trabajando tanto en este contexto también para garantizar derechos y nos pareció nos parece una buena idea, una buena noticia esto del acceso y esta plataforma que lanzan en Pilar a partir de esta semana así que bueno queríamos tenerlo en, en primera persona muchas gracias, un abrazo enorme Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes también por este espacio, porque siempre están comunicando eh, todo lo que nos hace falta en nuestra región, en nuestra comunidad. Y déjame decirte también, eh, en, en relación a esto que decías vos, que, bueno, que nosotros reclamamos al Estado siempre desde distintos espacios, también va a ser tarea de, de nosotras, de las docentes y los docentes, cuando esto empiece, cuando podamos volver a, a nuestra escuela, a nuestras aulas, que la verdad que tanto extrañamos en este momento, eh, también va a ser nuestra tarea seguir sosteniendo estos reclamos. Sí. Digo. Eh, hay muchas falencias y ustedes lo dicen, lo suelen decir en la radio, pero déjame que, que lo exprese. Hay muchas, muchas falencias, muchas, muchas cosas que nos faltan en las escuelas y también ha sido responsabilidad docente sí. eh, ocupar espacios que no nos correspondían, solventar recursos, siempre en función de, de, de mejorar el aprendizaje de nuestras niñeces y nuestras adolescentes. Eh, pero bueno, me parece que este es un buen momento y es una buena oportunidad. Eh, para, no solo para visibilizar Todo lo que nos falta Sino justamente para, para ver también Que ves por ejemplo en este caso Que se puede accionar este recurso bueno Buscar la manera de que este recurso Se siga sosteniendo en el tiempo Y que el Estado ponga lo que, lo que realmente La educación necesita para ser garantizada sí. Que no es solamente el recurso humano sí. Así que nada Muchísimas gracias por eso Gracias a ustedes que siempre nos brindan este espacio Que siempre están hablando eh, De todo lo que necesitamos saber Eh, y bueno, y personalmente yo los adoro con todo mi corazón y les mando un beso enorme. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un beso. Chao, chao.